TRIOSPLAY, ESPECIAL 100.000, CHUGUA! Si este mi canal te divierte polluelo no dudarás en volver Si mis videos miras y ríes te juro que por ti lo lograré Todos mis pollos se vienen al ritmo de esto que les mueve vídeos si se entretienen polluelos te quiero te quiero me quiere a mí todos mis pollos se vienen al ritmo de esto que les mueve hago vídeos y se entretienen mis vídeos mejoro mejoro y mejoro solo para ti. Somos cien en esta fiesta la fiesta no para apenas comienza Si vienes te encanta un nuevo gameplay la la la la la Mike Timba Troll y Mayo me gusta sí Raptor Victor y Esparta me gusta SIIIIIIIIIIII sí. Los compas no miente nos gusta mi gente y eso se puede notar FRIIIIII los vídeos grabamos el esfuerzo al máximo en que muchos días que bua Somos cien mil pollitos 100.000 pollitos somos, somos 100.000 pollitos. Ay, ay, que bien. Un, dos, ay, ay, que bien. De risa en risa lo que buscamos youtube es grande para todos os amamos estoy seguro si sí, nos encontramos y como pollos y contentos celebramos que seguimos subiendo aquí quiero ser más de 100 mil bailando para arriba sí pollitos os quiero yo os quiero solo para mí que seguimos subiendo aquí quiero ser más de cien mil bailando para arriba sí pollitos os quiero yo os quiero Somos solo para mil mí. pollitos 100.000 pollitos somos, somos 100.000 pollitos, ay ay que bien, un, dos, ay ay que bien.